Por motivo de obviamente de las fiestas,、eh, arrancamos una nueva edición d e programa relacionado con el mundo del motociclismo. Hoy es lunes, 19:30 horas hasta las 20:30. Así que bueno, gracias por estar ahí. Como siempre, estamos en FMIT n e Rock r 104.7, la operación técnica de Diego Mollano. Muchísimas gracias por estar, Diego. Como siempre, Bueno,、eh, avances tenemos. Eh, eventos que compartimos de parte de m o t o c i c l i t a s Independientes.、Eh, arrancamos. El día sábado el día sábado participamos de un evento que organizó la Municipalidad de Desarrollos en el, el precio de la fiesta del Trigo, básicamente en la estación de, del Centro Cultural.、Eh, bueno, ahí fuimos convocados de parte de la Municipalidad para poder exponer con las motos.、Eh, se d e s a r r o l l ó espectáculos artísticos. Eh, fueron convocados este, bueno, muchos feriantes, había bastantes expositores. También estaban este, el Clufia 600, los autos de época.、Eh, había autos del Museo de Cluquilmes también. Así que había bastante variadito era la, lo que había. ...bueno, Y después llegó、eh, Papá Noel para Deleite de los Chicos. Así que, bueno, muchísimas gracias por la convocatoria a la municipalidad. Como siempre, que nos tienen en cuenta. Eh, más o menos, este, reunimos más de 30 motos, así que la verdad que el grupo, con, con muchos amigos que se sumaron, también con la iniciativa de, de poder exponer con las motos, conversar un ratito y, y compartir este, un grato momento. Después voy a estar comentando que despedimos el año... ...el, el domingo este que pasó en Clarmico, de, de parte del grupo. Bueno, y tenemos el, la entrevista con Sebastián Porto, que habíamos anunciado en programas anteriores, y también. Eh, tenemos la reseña de la agrupación Mari Sierras que、eh, hizo su actividad este domingo también. Así que estaremos pasando un audio de Cristian que nos este, estuvo comentando de lo que desarrollaron ese domingo. Así que bueno, vamos con, un, con la tanda publicitaria,、eh, un temita musical y después ya comenzamos con Sebastián Porto. Gracias.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 Bien, continuamos aquí en Motomaníacos. Bueno, les comento nuevamente: día especial, igual que la próxima semana, lunes 19:30 horas. Obviamente, por el motivo de las fiestas de Navidad y de fin de año. Bueno, ya hemos prometido que íbamos a estar conversando con Sebastián Porto. Lo tenemos ahí en línea. Hola, Seba. Hola, Seba, ¿estás ahí? Sí, bien. Bueno,、eh... ah, está ahí, Seba. A ver si nos escucha, a ver, se、si、va. No, no, ahí no lo escucho. Hola, se va. Bueno, mientras preparamos, o e d i g una reseña. Bueno,、eh, por ahí los que no estaban en vivo, ahora sí. Ahora estamos con Seba. Hola, Seba, ¿me escuchás ahí? Se escucha, se escucha. Bien, ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien, todo muy bien. Se escucha, pero se escucha, te escucho b a j i t Bien, evidentemente. Bueno, gracias Eva por, por recibirnos. Este, la verdad que es un gusto poder conversar con vos. Una persona que, que tiene una trayectoria importante en el mundo del motociclismo. Así que bueno, te cuento brevemente. Nosotros arrancamos el 11 de septiembre con el programa Motomaníacos aquí en Desarrollo, 104.7 MHz, FM i n d i e Rock. Y bueno, la idea del programa es tratar de, de ir convocando tanto como gente que realiza eventos como. Como pilotos, y al nivel, nivel local y a nivel este, nacional también. Y bueno, hoy se dio el caso a través de, de bueno, un amigo que nos puso en contacto con el Marcelo Santillán, este, poder conversar con vos. Así que bueno, un gusto poder tenerte aquí en el programa. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Igualmente, el gusto es mío, como siempre, de poder este, hablar con, con los, los que amamos esta disciplina de, de las dos ruedas. Este, y bueno, siempre se disfruta, ¿no? O sea, como bien decías, s e a n eventos. Es e i eventos este, en la ciudad, en la zona y, bueno, y mucho más a nivel nacional. Y, lógicamente, todo lo deportivo también. Así que, este, bueno, un gustazo charlar con ustedes y, y a disposición, por supuesto. Bueno, Seba, me gustaría arrancar, obviamente, por el principio.、Eh, uno te conoce por las competencias, pero bueno, me gustaría, como primera consulta, es ¿cómo es te iniciaste en el mundo del motociclismo? o s i fue por parte de la familia? ¿Cómo, cómo nació tu pasión por, por, esta, por las dos ruedas? Eh, sí, sí, a ver, siempre fuimos una familia fierera, r de hecho, de, de mirar las carreras, bueno, no, un poco de moto, un poco de autos, o sea, siempre se respiró un poco automovilismo más que todo, que es un poco una pasión de los argentinos, o sea, y después, bueno, creo que son esas cosas que se dan, n o que el destino quiso que, que, bueno, que, que sea piloto, arranqué muy chico con el ciclismo primero, empecé a correr en bici a los 5 años, corrí de los. Sí, cuatro y pico, cinco hasta los ocho, nueve años corrí en ciclismo infantiles. Este, tuve la suerte de correr muchos provinciales, muchos nacionales. Logré un título nacional también en la bici que lo gané en La Rioja. Y, y yo siempre digo que por ahí mi paso a la moto un poquito tiene que ver con eso, con las dos ruedas, haber dejado la bici. Este, y, y, y bueno, había una carrera ahí en, en Rafaela, en mi ciudad. Y, Y ahí empezó esta aventura, ¿no? Como c u a l q u i e r chico de esa edad, bueno, una carrera de óvalos del Zonal de Santa Fe en aquellos años y fuimos con mi viejo con una motito de calle este, a ver de qué se trataba, ¿no? O sea, bueno, mi viejo me preguntó, che, hay una carrera acá, bueno, vamos, vamos. Siempre jamás me obligaron a hacerlo, simplemente este, me consultaban y allá, allá iba, digamos. Y ahí arrancó toda esta aventura, ¿no? Medio como hobby. Este, compramos una motito y ahí fuimos escalando de, de cilindrada hasta que, bueno, de los 10 que me subía mi p r i m e r moto hasta los 15 años, este, en un lapso de 5 años, este, de mi p r i m e r carrera, de, mi primer, de, de, de correr por, por primera vez en una moto, de, en un zonal, hasta ser campeón argentino en, en lo máximo que había en aquella época, que era el 250 internacional, en, en, ya en pista, en asfalto, este, pasaron solo 5 años. Bueno, fue todo muy vertiginoso, muy loco, y, y bueno, eso me dio la, la posibilidad de después pegar el salto a, al exterior. Claro, bien, eso justo te iba a preguntar.、Eh, bueno, obviamente ya sabía más o menos que habías arrancado como, como arranca la mayoría de la gente, pero ¿en qué categoría habías corrido a nivel nacional? Que fue lo que te dio, como decías vos, el, el puntapié para poder llegar a donde llegaste. ¿Qué categoría era esa? ¿Qué, qué motos participabas en, cuando ya saliste a nivel nacional, digamos, compitiendo acá? Sí, bueno, primero, después del Zonal Este, corrí el CAM, el certamen argentino de motociclismo, que, que bueno, es muy conocido. Salí campeón del de 108 promocional, que era este, la, la segunda categoría. Después de la escuela venía la 108 promocional. Yo en ese momento tenía 13 años, 14, recién cumplido. Este, y, y, bueno, salí campeón argentino de. de Del CAM en aquel, en aquel momento y al año siguiente debutó en pista este, en, en una categoría que se llamaba la Suzuki RGB, una, era una monomarca,、eh, eran t、eh, obviamente d o o s dos tiempos, moto s medio de c a l l e medio preparado, pero bueno, ya era una moto este, que tenía su, su buena potencia en aquel momento. y Hice solamente dos carreras,、eh, las dos primeras fechas, que fue la primera en, en General Roca.、Eh, Donde hago la POL e y después me caigo en la carrera. Bueno, debuto y hago la POL. O e sea, la verdad que fue, fue también bastante llamativo en aquel momento porque no me conocía nadie y ya era una categoría que venía, venía compitiendo dos años anteriores. Y bueno, yo debuto y hago la POL. e Y después, bueno, la, la, la, la falta de experiencia salí a fondo como un loco y bueno, me, me caí en la segunda vuelta. Este, y hice dos, solo dos fechas, y ya la, la, ese mismo año, en la tercera fecha de la temporada del campeonato, ya pego el salto a la 250 internacional. Y, y bueno, ahí arrancó toda, esta, toda esa etapa ya más pro, digamos, más profesional. Donde ese año, con dos carreras menos, salvo subcampeón de, de la Argentina, subcampeón argentino de esa categoría. Y al año siguiente, en el 94, este, con toda la temporada completa, l o g r o ser campeón argentino. de d Esa e misma categoría, y bueno, es lo que te decía, ¿no? en ese lapso de cinco años este, pasó todo eso, y, y bueno, ya había conseguido todo a nivel nacional, lo máximo, así que quedaba bueno, la, la, la posibilidad de pegar el salto al exterior. Claro, la verdad que interesante. Esa categoría era bastante popular, me imagino, había unos cuantos,、eh, unos cuantos competidores en, en Argentina cuando saliste c a m p e ó n había bastantes en, en tu categoría, me imagino. Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, de hecho, en dos años fueron los. ¿no? Los mejores años del motociclismo nacional este, jamás se h a igualado esos años. De lo, la época del 90, 90 y pico, bueno,、no. había carreras, había muchas categorías. Había los, los campeonatos estaban televisados en aquel momento por la TV pública. Después, en una época, lo transmitió Telefe. Este, bueno, había. Yo siempre digo ¿no? que me tocó estar en, la, en, la, en el mejor momento del campeonato nacional. Este, después, bueno, se ha ido desinflando, apagando, se han hecho las cosas muy mal y hoy en la actualidad ni siquiera tenemos campeonato. O s sea, Imagínate la decadencia de, del motociclismo, es una, una lástima, una, una locura n o pensar que, que no tenemos campeonato argentino de, de, de velocidad. Bueno, aparentemente el año que viene hay gestiones para volver a, a, a empezar. Así que bueno, sí, sí, sí, sí, mucho, muchos, muchos rivales y de, de gran nivel. Había, bueno, estaba en ese momento Grantón, este, Amoroso, por nombrar algunos. Eh, bueno, eh, el hermano de, de, de Lavado, había pilotos del exterior también. Sí, sí, había un nivel altísimo. Así que bueno, me tocó pelear con, con pilotos con mucha experiencia. Claro, porque era en Argentina, pero había pilotos del extranjero compitiendo, o sea, de Latinoamérica, venían a competir a, a Argentina en esa categoría. Exacto, exacto, sí, sí. No, no había muchos de afuera, había un par, pero. Claro, bueno, eran pero. Bueno. Eran buenos pilotos este, esos que venían de afuera. Exacto, tenían buen nivel. Buen nivel. Y, y bueno, había equipos especiales, había equipos que representaban a, a terminales.、Eh, como te decía, eran、eh, los mejores años del motociclismo nacional, pues fue esa época. Sí, vos sabés que, bueno,、eh, por ahí, si、mm, quiere ver a alguna persona que esté. que estamos charlando, nosotros estamos en Motomaníacos en el Face, estamos en vivo. Y después estamos por www.fmindirock.com.ar y w w w c a b a l l o d e m e t a l c o m a r Estoy conversando con Sebastián Porto, una gran figura del motociclismo de Argentina. Así que, bueno, para la gente que quiere escucharlo o lo quieren escuchar en vivo, estamos a través de Motomaníacos en el Face.、Eh, bueno, Seba,、eh, llegábamos hasta la etapa de Argentina, que saliste campeón argentino. ¿Cómo se da、eh, de ahí en adelante la chance de poder pasar al, al campeonato mundial de velocidad?、Eh, bueno, cuando logro el campeonato nacional en el año 94, este, Arturo Calice, que era la persona en la cual yo estaba compitiendo en ese momento para su equipo,、eh, me, me da la posibilidad de ir a correr el campeonato de España, este, hacer mis primeras experiencias en Europa, y, y, y fue así, la, la verdad que fue. fue Fue muy lindo porque o sea, con 15 años tenía yo en ese momento, era la edad justa que hoy hay que tener, t e diría ya antes, en la actualidad, pero bueno, este, surgió en ese momento, ir a competir y, y tuve que aprender mucho. La verdad que, bueno, siempre sabemos que el, el primer mundo hay otro nivel, son pistas、eh, completamente diferentes a lo que había en aquella época: las la motos, los neumáticos, el nivel de pilotos, ni hablar. O sea, más allá de que, de que corríamos prácticamente con las mismas motos, bueno, era un salto enorme, como, como pasa en todas las categorías、eh, de formación, ¿no? cuando uno va para allá y te, te topas con, con los pilotos buenos, es, es mucho lo que uno tiene que adaptarse y mejorar. Pero tuve la suerte de, de ese primer año aprender mucho, de, de, de, de, sobre todo de mis compañeros de equipo. De, bueno, no gané ninguna carrera, no hice podio, pero sí. Tuve un avance muy importante, aprendí un montón y, y, y eso me permitió al año siguiente, ya mi segunda temporada, ser campeón de Europa. Que, que bueno, campeonato europeo que tengo, la verdad que es, es, es impresionante, siempre en 250, así que bueno. Y ahí ya, en ese mismo año, hago el campeonato de Europa, que salgo campeón y, y mi primer año del Mundial este, completo. Así que fue, bueno, ahí arrancó toda la etapa ya más, más profesional, digamos, porque bueno, ya. Ya digamos, era un piloto activo y, y dedicado de lleno a eso. Claro, sí, el, el haber el ganado el campeonato europeo te da la posibilidad de, de pasar a, otra, a otro. Se, o, sea, o sea, seguías subiendo de nivel con, con el campeonato europeo. ¿Ya ahí seguís siendo un piloto que te, tenés que conseguir vos el presupuesto o ya,、eh, ta, ya tenías una posibilidad de que, de que este, Te apoyaran las firmas, ¿cómo sería en ese momento, cuando ya te sumaste al campeonato mundial? Sí, sí, sí, por supuesto. Todo, todo esto que te estoy contando, siempre, siempre con sponsor, con, con publicidad. o sea, Sabemos e s a que el deporte mecánico siempre、eh, se necesita de muchos, mucho presupuesto. n o Así que de, desde el inicio siempre tuve la posibilidad de, de estar bancado a nivel publicitario. O sea, tuve, La verdad que tuve. trabajo... Trabajando con gente muy seria, después con sponsor s muy grande. s A lo largo de mi carrera deportiva me tocó llevar este, sponsor s de, de bueno, multinacionales como Repsol, como Telefónica, como b u e n otras o tantas que me dio IPF. Fui muchos años piloto IPF, así que creo que, que b、bueno, u eso n o e me dio muchas. e dio, b e n o m u Me abrió muchas puertas y, y también bueno, el orgullo de representar a, a, a semejantes empresas. Pero bueno, por supuesto que sí. Sí, sí, siempre se necesita presupuesto. Y el grupo ese que a mí me manejaba en ese momento siempre se,、eh, trabajó muy bien para que el presupuesto esté y q u e pueda tener la continuidad lógica de, de cada año. Claro. ¿Con qué, con qué marca e m p e z a s t e a competir v o ya en 2.50 en el Campeonato Mundial?、Eh, empecé con Aprilia, era un equipo español, un equipo privado, muy chiquito, muy humilde, pero bueno, que se trabajaba bien. Mi primero, mis primeros tres años lo hice con Aprilia, con una moto este, eh, eh, no oficial, obviamente. Que la le llamaban cruzada, carrera, carrera cliente, puede ser que la llamaban Después, así en esa ¿cómo? época. ¿Cómo? Carrera cliente, era en esa época, se llamaba así. Exacto, exacto. Carrera exacto. cliente, sí, era、exacto. muy nombrada exacto, esa palabra. No ahora、oficial. no se usa más、Carre、esa cliente, palabra. Bueno, había mucha, en ese momento había mucha diferencia de las. No es como ahora que son todas. m á Ya que cambia la marca, digamos, después son motos muy similares en cuanto al nivel. Antes había mucha diferencia de, de una moto oficial a una, a una carrera cliente en potencial, en bueno, desarrollo, en, en, en todo, en neumáticos también. O sea, los pilotos oficiales tenían otro, otro neumático que nosotros no teníamos. Bueno, era como dos categorías, digamos, en una. Claro. Este, pero bueno, este, ya se sabía que las reglas del juego eran así y muchas veces, este, muchas.、Eh, La mayoría de las veces me tocó dejar a muchos oficiales detrás con moto, con, bueno, con mi moto, con, con esta Prilia, con la Yamaha que competí después. Después, bueno, me fui para Honda un año. Después este, volví a Prilia, que fueron mis dos mejores temporadas con la, con la Repsol. Con la Repsol. e x a Y、exacto. después, bueno, mi último año, que ya después me retiro con, con la Honda, en el cual, bueno, una moto que no, no funcionaba como yo quería y, y eso un poco aceleró mi. Mi proceso de retiro, digamos. Claro. Yo me acuerdo de la famosa carrera de Asen, que fue esa, fue una carrera inolvidable. Me imagino que te quedó grabada de por vida esa carrera. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchas, muchas. La verdad que, más allá de las, de las victorias, que, que bueno, para mí, todos los podios, que tengo más de veinte y pico de podios, ser muy loco, digamos, e un nivel mundial. Yo Uno lo ve ahora con Colapinto, con los chicos que están. Este, intentando hacer sus, sus, sus pasos en el, en el mundo, o, o sea, mi época con, con, la, con las redes sociales de hoy y demás hubiese sido una locura total este, la dimensión que hubiese, hubiese tenido, n o porque bueno, en aquella época no había ni celulares al principio,、sí. las, no se televisaban ni las carreras, o sea, estamos hablando de una época completamente diferente. Y, y bueno, este, me tocó esa generación. Este, y, y bueno, obviamente que lo disfruté mucho. Y ahora que yo sigo, bueno, sigo relatando en el Mundial de Super b i k e sigo en,、eh, muy cerca del motociclismo deportivo. Y, y bueno, a veces no sé, me toca estar mirando la tele, por ejemplo, digo, mirá, estuve ahí, gané, este, corrí al máximo nivel. Hasta, hasta para mí me parece loco o ¿no? n todo eso, pero bueno. Son la, la locura de, y las cosas lindas que uno se lleva de este deporte. n o Sí, no, totalmente. Yo me acuerdo que mayormente、eh, el que estaba informado de motociclismo y el que te seguía más o menos la carrera tuya, porque en esa época me parece que otro argentino no había al nivel que estaba vos compitiendo,、eh, era el que estaba apasionado por el motociclismo y, y, y el automovilismo, todo lo relacionado a eso, más, más que nada que seguía las transmisiones, porque después. Al no haber redes sociales y un montón de cuestiones, mucha gente que por ahí te podría haber seguido en ¿no? esa época no tiene la chance, al no haber difusión masiva como hay ahora. Por supuesto, por supuesto. Sí, no, no. Por, por eso te decía que otra, completamente otra época, en e l cual, a ver, no lo cambio, ¿no? La, la época que a uno le toca, también no solo en, en ese aspecto que es un montón, digamos, ¿no? O sea. Si no,、bueno, me tocó pertenecer a una época para mí la mejor, lejos, la época de l a s dos tiempos, las motos 100% pura sangre, la moto de carrera, de verdad. Si bien tengo el respeto y, y me encanta hoy el motociclismo o, o el cuatro tiempos, las motos actuales me, me encantan con toda la electrónica y la potencia que tienen, pero bueno, me sigo quedando con mi época en e l cual el piloto tenía mucho más relevancia, mucho más importancia. Este, no、sé, era como manejar un Fórmula 1 de la época de, de pro, de escena, ¿no? donde el piloto contaba más, este, tenía, no tenía tantas ayudas electrónicas, tantas cosas. Y bueno, la moto era todavía más difícil, n o porque bueno, había que, había que manejar los bichos esos con tanta potencia y sin, sin ayuda. s Así que bueno, pertenecía a esa generación y, y la verdad que bueno, me, me, me encanta y lo volvería a hacer sin duda. Sí, yo, una etapa increíble. Se、suele pasar cuando hacen eventos, viste que en Europa se hacen eventos relacionados con autos antiguos, autos de competición, me refiero a antiguos de competición. Cuando un piloto de Fórmula 1 prueba un auto de la época esa, lo que le cuesta manejarlo, y las motos es exactamente lo mismo. O sea, el piloto actual,、eh, para dar, aunque sea de exhibición, unas vueltas en un circuito, es totalmente increíble lo que le cuesta poder llevar la, los vehículos. Sí, sí, por supuesto. O sea, bueno, son otro tipo de moto, otro tipo de neumático, o sea, no es ni mejor ni peor. Lo que sí está claro es que el piloto en aquella época este, tenía una importancia mayor. Hacía más diferencia el piloto que ahora. Hoy los reglamentos y todo está muy, muy igualado. Y, y, y si bien la moto hay que manejarla siempre, este, y siempre está el piloto que es mejor que el otro, e s o no va a cambiar nunca. Pero este, si hablamos puramente de lo que es manejo. Ya, bueno, Había que tener mucho más valentía, mucho, o sea, había que ir mucho más al límite. Y si vos lograbas eso, este, sacabas más diferencia con tus rivales. Así que, bueno, había más golpes, más, más caídas, o s sea, era a e todo mucho más difícil. Y, y bueno, hoy quieras o no, este, está un poquito más, más parejo todo eso. ¿no? Sí, obviamente. Bueno, también había accidentes graves También en esa época porque se producían. Muchísimos accidentes de, de un nivel muy importante. Bueno, se ha minimizado un poco porque sí, todo está, está más estandarizado y obviamente hay riesgos también en el motociclismo. Se sabe que es un deporte de riesgo, siempre va a pasar alguna cosa. Lamentablemente es, no se puede evitar, pero es, es otro motociclismo. En esa época me imagino que el piloto era muy fundamental en esa época. Hay casos puntuales en la actualidad también que vos, vos estás también en, en los medios. Me imagino que Mar Márquez. También t e ha sorprendido porque en lo que llegó a estar complicado de, del brazo y poder recuperar nuevamente hasta el nivel que está、eh, para competir el año que viene. Y al turco también, Rastrasoglio, también es un piloto que también sobresaliente. Me imagino que las dos, como actualmente me refiero, son figuras importantes en el nivel de ahora. Totalmente, totalmente. Sí, son pilotos. Bueno, todas las épocas son. Ha habido siempre grandes pilotos, ¿no? O sea, por eso es difícil. Este, yo me refería más que todo a la, a la época de, de la moto en sí, en la cual me tocó pertenecer. Todas las épocas son difíciles,、e, es imposible comparar cualquier época con otra, porque、eh, todos son buenos en el nivel que sea. Me ha tocado competir con grandísimos campeones, bueno,、no、sé, Biagi, g Valentino, Rossi. Viní a hablar lo que era antes, que yo era chiquito y miraba las carreras la época de Lawson, de Rainey, de Kevin c h o a n Y bueno, y así, tanto para, para atrás como para adelante, o sea, y la actualidad lo mismo. o sea, Hoy, hoy llevar una MotoGP o sea, es una bestia total. o sea, Hoy el piloto tiene que administrar、eh, un montón de otras cosas que nosotros no hacíamos:、eh, bueno, la electrónica, el colchón, el, el manojo de botones que tiene que tener y demás. bueno, Son, son distintas generaciones, por eso es difícil comparar, pero bueno. s、si、analizamos estrictamente lo que era la moto, o sea, lo difícil que era llevar una moto sin ayudas con esa potencia, un 250, un 500, ni hablar, este, bueno, hacía que el desafío para el, para el pilotaje, para el piloto, sea mucho más heavy, mucho más extremo. digamos. Sí, totalmente. Los dos, últimos, los dos mejores años que tuviste en Aprilia, ahí competiste con, con pilotos de renombre, y bueno, fue ese campeonato que saliste subcampeón. Pero, ¿quién estaba en ese momento? ¿Estaba Pedrosa? Me acuerdo, puede ser.、Y、estaban todos. Mirá, estaban todos, ¿no? Era, yo creo que la 250, bueno, lo dijo el propio Lorenzo, Jorge Lorenzo lo dijo que este, muchos años después, ya siendo campeón de MotoGP, este, en una de las tantas notas que lo escuché, dijo que, que los años esos, 2003, 2004, 2005 y 2006, esos 3, 4 años, la 250 era muchísimo más difícil y más competitiva que. de la 500, ¿no? O sea, el reinado de Dukan en su momento, y estaba un poquito Cribillé, ahí que le hacía un poquito de sombra en la época de la 500, este, y bueno, y después este, ya toda la era de, de Valentino, ¿no? Que dominó prácticamente todo. Entonces, bueno, en aquella época, como te decía, estaba Lorenzo, estaba Pedrosa, Dovicioso, Stoner,、eh, bueno, De Angelis, este, bueno, muchos, muchos más que por ahí no, no se me vienen ahora, pero. Había no menos de 10, 12 de, de un talento enorme que casi todos estuvieron en MotoGP, este, siendo campeones del mundo. Y bueno, yo podría haber estado tranquilamente ahí, este, batallando al mismo nivel de ellos. Pero bueno, viste, la, las cuestiones de, de la vida, del deporte y de los contratos y de tantas cosas no, no me ha permitido estar en la máxima. Pero no tengo duda que si hubiese tenido la oportunidad. Este, Lo, lo hubiese hecho realmente muy bien. Sí, me imagino que sí. Bueno, yo me acuerdo cuando se comunicó la noticia, la verdad que, bueno,、eh, el que estaba en el ambiente y que lo seguía, bueno, le costó asimilar la noticia porque nosotros ya te veíamos en, en la categoría reina, pero bueno, diferentes cuestiones. A veces uno no sabe qué es lo que sucede, pero bueno, siempre hay cosas que pasan que, bueno, no se pudo dar, pero hubiera sido una experiencia increíble. Y me parece que no había habido otro piloto en, ese, en esa categoría, ni, a nivel, ese nivel no había competido nadie, me parece, argentino. No, no, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, de hecho, tuve dos posibilidades concretas. Una de ellas con un contrato firmado, inclusive, en la época de la 500. Yo ya lo conté también varias veces en distintas notas. Y bueno, me, me, me bajaron prácticamente para hablar en c r i o c h、ah. o O sea, yo este, en aquel momento, bueno, na, na, na,、eh, un, un, un p i i v l l j que había sido despedido de, de, de la, del equipo h Onda oficial,、eh, bueno, él traía Repsol, así que hubo un. Un, un temita ahí en el medio en el cual me hicieron romper el contrato, me tuve que bajar. O sea, eso hubiese sido ya un paso firme para estar en 500 este, con, con Yamaha en un equipo semioficial. Pero bueno, ya tenía un pie adentro de la máxima, digamos. Y después, bueno, tuve dos tres chances más、eh, con Kawa, con Suzuki. Pero bueno, temas contractuales y puntuales no, no, no, no, no lo pude hacer. Y después, bueno, es como el dicho: n o pasa en tren y, y bueno, no te subís por, por el motivo que sea. Y, Y, y es así, pero, pero bueno, no, no, no me arrepiento ni, ni me lamento, las cosas se hicieron de esa manera y me quedo con, con todo lo bueno que hice. n o La verdad, que bueno, todo, todo, todo lo que uno. Por eso, más allá los resultados que yo no los pongo en el medio, sino el haber estado 12 años、eh, bueno, compitiendo al máximo nivel y, y de igual a igual con los mejores del mundo. o ¿no? n eso, eso es lo que me queda de. De satisfacción, de, de, de haberme dedicado de tan chiquito a algo y haber salido de un país tan, no tan motero, por llamarlo de alguna manera, y tan lejos, este, haber, bueno, haber llegado y haber permanecido tanto tiempo. Sí, no, es, es una experiencia increíble que, bueno, obviamente no te lo olvidas más y, y es una experiencia que no muchos la pueden llegar a vivir, así que es algo que, que te queda para siempre.、Eh, uno se acuerda siempre de la famosa 19. Que veíamos siempre, bueno, en la televisión, bueno, era TC, me imagino, me parece en ese momento era TC, ¿no?、Eh, pero siempre estábamos pendientes de las carreras que se venían y, y fue una etapa muy interesante que, que, bueno, que me da gusto que pueda charlarlo con vos. de, Parece loco, pero uno tenía el sueño de tener el programa de radio y estar entrevistando a gente importante como vos.、Eh, te digo que venimos,、eh, arrancamos con Gustavo Morea, tuvimos una entrevista genial con Gustavo, que es un genio, Gustavo. Eh, hablé con Roberto Martínez también. Así que, bueno,、eh, te quería otra pregunta que te quería hacer es: cuando volviste a Argentina, no siguiste compitiendo en motos, ¿no?、Eh, ¿no? No, no, no. Yo me retiré del Mundial 2006. Este, bueno, bastante abruptamente, por l l a m a r de alguna manera. Bueno, son decisiones que uno toma. O sea, no es fácil. Hay muchas cuestiones en el medio. Este, que se, se, se, no es solo lo deportivo, sino b、bueno, u el n o e estrés, el cansancio. Yo arranqué muy chico, y, y, y, y si viene todo muy lindo porque no te falta nada y estás haciendo lo que te gusta, después en el medio, bueno, el cansancio se siente, ¿no? Muchos viajes,、eh, el estar fuera del país, la familia y demás. Este, bueno, fueron, fueron, yo siempre digo: la bola se va agrandando, va rodando, y, y bueno, llega un momento que, que todo eso, o sea, mal deporte en sí. Eh, mal de, muy sacrificado, muy duro, con caídas y, y golpes y demás. b Un e o un día dije basta, este, siempre fui muy competitivo, nunca me permití a a mí mismo o sea, estar por estar. O sea, yo, si, si me subía una moto era para, para dar el máximo de lo que tenía, si tenía una moto para llegar décimo, el objetivo era décimo, si tenía una moto para estar 15 era 15, si tenía una moto para ganar era para ganar, si salía segundo me volvía amargado. Este, y bueno, siempre fui así y no、eh, siempre, pero h i c é lo deportivo y nunca quise quedarme por la guita, por l l a m a r l o de alguna manera. No dije, bueno, hasta acá、ah, se cumplió un ciclo y bueno, fue así. Este, no fue fácil, pero, pero bueno, con el tiempo ya haber pasado más de 20 años, bueno, justo 20 años、eh, se van a cumplir dentro de poco este, de esa decisión.、Eh, bueno, no me arrepiento, gracias a Dios. Si、sí、me hubiese gustado estar allá. Haciendo un montón de otras cosas,、eh, pero bueno, la, la, la, mi vida es esta en, en este país y, y estoy realmente muy bien también. Bien,、eh, tuviste un paso por el automovilismo, ¿no? Creo que lo, lo vi e、sí. n a g u l a d o así. Sí, sí, sí, c o r r í e n automovilismo, bueno, de hecho, este, el automovilismo siempre me gustó. O sea, me gustó siempre de la misma manera que la moto. El destino me puso arriba de una moto, pero el automovilismo me encanta y, y tuve la suerte de poder practicarlo. Este, de poder hacer, bueno, arranqué con el Top Race, me costó bastante porque, bueno, si bien la moto me ayuda un montón, este, bueno, es otro, otra escuela, n ¿no? otra o cosa, otro manejo, es, es otra película, digamos, por l l a m a r l o de alguna manera, pero bueno, es que uno tiene las condiciones, me estoy adaptando, aprendiendo los circuitos, decir, muchos circuitos que no conocía, así que fueron dos años difíciles del Top Race, la adaptación, y después sí, ya me metí en el mundo del TC. Le hice tres años de TC Pista y, bueno, gané carreras. Este, bueno, peleé ahí con un conterráneo de ustedes, con Juan Martín, este, ¿no? Es de ahí, de... con Truquito. Este,、eh, así que, bueno, estuvimos ahí lindas carreras y después, este, bueno, cuando estaba ya para pegar el salto al TC, se、eh, armamos un proyecto con la moto otra vez, donde formé un equipo y ahí, pues, otra vez la. ¿no? La vuelta al motociclismo, medio, medio de casualidad, por ser, llamarlo de alguna manera, y bueno, me bajé de la, del auto, dejé de competir en automovilismo, así que bueno, el auto quedó ahí a un costado que, que, que, bueno, en algún momento a ver, no descarto la posibilidad de. Para el auto todavía soy joven y, y puedo, en algún momento, cuando le d e d i q u e tiempo como se debe,、eh, volver a hacer alguna categoría. Sí, cómo no, obviamente, seguro que se va a dar la chance de, de poder retornar a competir. Eh, actualmente estás cubriendo el Superbike, ¿no? Mundial. Sí, sí, ya hace muchos años que estoy con el Superbike Mundial.、Eh, empezó medio como hobby. Eh, bueno, eh, intentando disfrutar desde el lado de, de la comunicación, de, de poder、eh, transmitir un deporte en el cual p r a c t i q u é muchos años. Y la verdad que me fue enganchando, me, fui, me fue conquistando, digamos, el, esto, el hecho o e s t de. De poder、eh, transmitir, de poder、eh, bueno, también mejorar. Uno puede tener los conocimientos, pero ver, también hay que saber explicarlo, hay que saber eh, eh, darse cuenta de las cosas. Y hoy, bueno, armamos una muy buena dupla con Damon. La verdad que es un bueno, Damon es un fenómeno, o sea, es Damon fenómeno. Es uno de los mejores relatores de, de automovilismo, motociclismo de la Argentina. Y hacemos buena dupla con el Flaco. Y bueno, y yo ahí. Prendidito y, y la verdad que me encanta.、Esa、cada fin de semana que hay carrera, lo disfruto como si estaría arriba de la moto. Y, y bueno, eso, eso, eso está, está muy lindo. Sí, genial. Sí, bueno,、eh, Damon, sí, sabemos que es una persona que tiene un conocimiento increíble.、Eh, se nota en cada transmisión, se nota claramente. Pero también yo quería destacar、eh, lo tuyo, porque bueno. No es lo mismo un comentarista o un periodista que se especializa en lo deportivo que un piloto que comenta sobre el motociclismo. Yo noto la diferencia cuando vos estás en las transmisiones en vivo, que contás cosas muy importantes que, mayormente, no todo el mundo o todas las transmisiones lo, lo pasan. Pero en el caso tuyo, al tener información y, y conocer desde otro lado,、eh, lo explicas de otra forma. Y bueno, son interesantes、eh, cada competencia, cómo lo manejás. Así que bueno, yo te felicito por eso también, porque. Eh, da gusto poder este, escucharte, así que eso todo me parece muy interesante. Eh, bueno, eh, tenemos medio que ir redondeando.、Eh, yo quería referirme ahora、eh, que estás también trabajando con una marca de motos, que te vemos, bueno, que haces varias, bastantes en las redes sociales, cómo te manejas, pero bueno, quería que nos contaras、eh, cómo llegó eso. Primero que estuviste con una marca anterior, creo que si no estoy, estoy mal informado, y ahora estás con otra marca. Eh, sí, sí, estoy trabajando mucho, la verdad que muy bien, este, disfrutando mucho、eh, este momento con, a, nivel,、eh, bueno, a nivel laburo, a nivel de estar en movimiento, de estar cerca de la moto, con, con esto de la tele, y, y la verdad que estoy, estoy laborando muy bien. Bueno, soy embajador de, de, de CF Moto, que es una marca nueva, es una marca china, pero en el cual, bueno, de buena calidad. Siempre está ese, esa suspicacia de, de lo chino que es malo, y bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas, como todo. La verdad, que e s CF es una moto este, con un muy buen producto, en primer lugar, muy buenas motos. Este, de hecho, bueno, tienen muchísimo dinero los chinos, y ya como, como ya saben, ¿no? o sea, están metidos de lleno también dentro del, del deporte motor como sponsor este, en moto 3, en moto 2, y pronto van a estar en moto GP también. Así que bueno, laborando mucho con otras marcas también y, y teniendo la posibilidad también un poco de recorrer el país con, con apertura s de concesionarios, eventos, bueno, track day, cada tanto me subo una moto y la disfruto dentro de un autódromo.、Eh, así que bien, bien, la verdad que contento y, y, y, y, y, y cuando uno trabaja con gente que la pasa bien, todo se disfruta más. Sí, obviamente. Bueno, el otro día estuvimos con Hernán, Hernán b r u e s a s de Bahía Blanca, que. Vi、claro. que estuvo con vos en b a h í a Blanca, que estuviste presentando nuevos modelos de, de la marca CF Moto. Y bueno,、eh, yo le, eh, eh, um, Hernán no sabe pasar informes de, del campeonato bonarense de velocidad, así que este, siempre estamos charlando en contacto con él. Y bueno, le pedí que me hiciera un pequeño audio contando más o menos lo que, había hace,、eh, lo que habían participado. Y bueno, contaba que habían probado la 450 en ese momento en b a h í a Blanca, que la verdad que le había sorprendido la. Las prestaciones de esa moto y ahora viene la C75, si no estoy mal informado. Exactamente, sí, viene la C75 en breve. Este, bueno, de hecho, también va a venir un Superbike, que es una bomba esa moto, la verdad que es, es impresionante. Bueno, eso 2026, recién, ya el año que viene va a estar presentada en, en Europa y, y no solo eso, sino bueno, va a estar dentro del Campeonato Mundial de Superbike también. No, no, es una marca que viene. Creciendo a pasos agigantados, haciendo las cosas muy bien. Así que muy, muy contento de, de laburar con ellos, de ser embajador de Argentina para esta marca. Y, y después, bueno, sí, sí, hay muchos proyectos a nivel nacional, de, de, de academias de, de formación de pilotos, la Riding Academy. Este, bueno, es, en este primer año fue, fue más que todo enfocado a p e r t u r a de concesionario, s estar en evento y demás. Y el año que viene, bueno, están un poco todo apuntados a estar más en pista. Así que compartimos un lindo fin de semana ahí con Hernán y con los chicos de, de Bahía Blanca, en el cual bueno, anduvimos en moto, nos tocó un día espectacular. Así que, bueno, de eso se trata: n o de, de pasar un día lindo, de, de que prueben los productos y, y de seguir creciendo ¿no? en todo esto de, que tiene que ver con la marca. Sí, obviamente. Bueno,、eh, la 450、eh, es, es un éxito en Europa, porque eso uno lo ve por diferentes medios que, que lo presentan. Eh, así que es una moto excelente. Bueno, y creo que ya va cambiando、eh, lo que vos te referías a, a lo que es lo chino. Creo que ya está cambiando la mentalidad porque en realidad sabemos fehacientemente que los chinos te fabrican la, la calidad que vos quieras. Pero las marcas chinas están trayendo y están presentando、eh, motos que ya están a nivel de, de muy buen nivel. O sea que las prestaciones que están brindando son excelentes. Así que. La gente se está volcando también masivamente en la compra de estas diferentes marcas, que CF m o t o es una de ellas, pero la calidad ha cambiado muchísimo y hay bastantes marcas en Argentina, creo que y van a venir más todavía, tanto marcas como modelos de, al mercado nacional. Por supuesto, sí, sí, sí, estamos hablando precio-calidad, es una moto que, bueno, en el caso de CF, para aquellos que no, no están muy en tema, ellos tienen alia, al, alianzas con. En、este n e caso con KTM, con Yamaha, hace muchos productos y e n s a m b l e s de esas marcas. Entonces, por ejemplo, los motores de XF, la gran mayoría son KTM.、Eh, entonces, bueno, estamos hablando de un producto muy bueno, con buenas marcas de suspensión, de electrónica, este, bueno, y a un precio mucho más accesible que, que si vas a comprar una moto europea o, o japonesa. Entonces, bueno. p u e s t a en el gusto del cliente, por supuesto, de lo que quiere, lo que puede, el bolsillo, pero, pero claramente es una, moto que, es una marca o o t Es u n m a de moto como, como b、bueno, o b e como CF Moto. O e a estamos hablando de marcas chinas muy buenas y que, que bueno, vienen a conquistar el mundo, ¿no? Como, como todos los chinos. Así que este, no tengo dudas que en un par de años i t más, este, bueno, todo eso va a crecer mucho más y que los productos van a ser todavía aún mejor. Sí, totalmente. no, Eso, que ya están ganando competencias. Porque ¿en ¿cuál ganaron? Una de riding, puede ser que ganaron una marca china, ganó. No me acuerdo ahora, no me viene la memoria la marca, pero vi la noticia que una marca china ganó una competencia de rally o algo así. Que ya son competencias a nivel que están compitiendo con primeras marcas.、Eh, que yo, por decir un ejemplo, KTM, Honda o todo eso, y ya están compitiendo al nivel de, de, de esas marcas. Así que. Eh, lo que creo que queda por venir un montón de modelos nuevos.、Eh, hay muchos comentarios que van a venir muchísima renovación de, de varias marcas en Argentina que van a cambiar, bueno, el INAP que le llaman,、eh, muchísima cantidad de modelos y cilindradas para, para todas las marcas. Así que el año que viene va a haber modelos para elegir. La gente se está volcando masivamente a, a modelos que por ahí no estaban en el mercado. Así que. Va a estar excelente para, para la gente que pueda, por, por lo menos tiene un abanico de, de modelos para, para ver cuál comprar. Exacto, exacto, sí, sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, b、bueno, u eso n o e es bueno, eso es bueno que haya competitividad, que haya buenos productos, buena, buena calidad y sobre todo buen o buen precio, ¿no? Que hoy con nuestra economía e a Argentina diría que es, es fundamental eso, ¿no? De tener la posibilidad de que la gente pueda acceder a, a tu moto. Este, a un precio mucho más lógico, más accesible y encima de, de, de, de muy buena calidad. Por eso, bueno, usted es, es un poco líder un poco en, en, en venta, en, sobre todo ahora con la 450 MT y, y toda esa gama de, de, de motos. La verdad que es una calidad excelente. Y bueno, contento, contento de, de ser parte del proyecto y de poder este, ayudar、eh, en lo que haga falta para que la marca siga creciendo en, en todo el país. Sí, como va, va a pasar, porque la marca va a seguir creciendo porque está trayendo calidad y, bueno, de la mano tuya también este, va a crecer muchísimo más también porque la gente sabe la seriedad que tenés, así que eso va, va a ir para adelante. Bueno, Seba, este, lamentablemente me gustaría seguir hablando un montón de tiempo más con vos porque te digo que la verdad que para mí es un sueño. Te imaginas de verte en la televisión, de competir en las 2.50, dos tiempos, que yo ahora esté hablando con vos en un programa de radio, que, que es todo muy nuevo para mí, porque si bien tuve experiencias en diferentes cosas, pero no tuve nunca un programa propio relacionado con lo que me gustó toda la vida, que es el motociclismo, así que este año se dio. Y bueno, súper agradecido de poder este, haber charlado con vos, que calculo que va a ser la primera entrevista, ya tendremos. Este, tiempo el año que viene, si Dios quiere, para otra vez charlar con vos, con presentaciones de modelos y, bueno, diferentes cuestiones que, que siempre estás este, en el mundo del motociclismo. Así que bueno, yo te quiero agradecer muchísimo por, por esta nota.、Eh, te quiero desear、eh, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para vos y tu familia. Y, bueno, lo que quieras agregar para cerrar la nota, desde、eh, ya, muchísimas gracias, Sebastián. Un placer, amigo. La verdad, que felicitarte. Es, siempre está bueno emprender nuevos Nuevos proyectos. Así que se te nota que sos un apasionado de la moto. Y, y bueno, está muy bueno tener tu programa, tu espacio. Así que a disposición, como siempre, para, para lo que n e c e s i t e Me encanta el charlar de moto, de, de lo que sea. Así que combinamos el día como hicimos ahora. Y, y para mí es un, un enorme placer. Así que también desearte a vos, a toda la audiencia, unas felices fiestas. Y bueno, como siempre digo, ¿no? ojalá tengamos un país mejor de lo que tenemos y que bueno, sigamos disfrutando de, de la vida y del deporte, los que somos más guerreros, más moteros aún más. Así que bueno, un fuerte abrazo y, y estamos en contacto, amigazo. Sí, será así, Sebastián. Bueno, nuestro grupo se llama m o t o c i c u i t a s Independientes de Desarrollo, así que bueno, para que lo sepas. Y, y a su vez arrancamos con, con el programa Motomaníaco, así que bueno, cuando pases por d e s a r r o l l o s estamos acá. a v í s a m e te doy un a calco de nuestro grupo, del programa, para que lo tengas de recuerdo. Y bueno, nuevamente agradecerte por este, estos minutos que charlamos con vos, la verdad que es muy interesante.、Eh, muy agradecido por todo.、Eh, así que bueno, cerramos la nota con, con esto que, que compartimos, que me va a quedar grabado en la memoria porque son cosas que no pasan todos los días: poder charlar con gente que sabe mucho de motociclismo, como en el caso tuyo. Así que bueno, te agradezco totalmente por todo, Sebastián. Lo mejor para vos. c l a r o igualmente para vos y para todos ahí en la radio, para los oyentes, para todos. Así u n cariño enorme, un gustazo y, y bueno, acá estamos, a d e s p o s i c i ó n cuando quieras de, de charlar de, de, de, de, de, de pierro, de, de lo que sea. Así que un cariño enorme y bueno, todo lo mejor y éxito para todos. Chao, Sebastián, gracias.、Un、abrazo grande. chao. Bien, cerrando una nota más que interesante. La verdad, que como se lo decía Sebastián,、eh, para mí es un sueño、eh, cumplir este, este tipo de, de, de, de notas y, y de conversaciones que estoy realizando con esta gente que, que está、eh, en un nivel mucho más, este, no sé cómo decirte la palabra, pero en otro nivel y han vivido muchísima cantidad de historias y situaciones que. Que solamente ellos lo saben.、Eh, así que, la verdad, que es un cierre de año para motomaníacos que de una forma increíble.、Eh, muy agradecido principalmente a la radio FMIndiRock por, por permitirme poder cumplir este sueño de, de llevar adelante un programa de, de motociclismo, que es algo que disfrutamos todos los días. Así que, este, bueno, cerramos la nota con, con Sebastián. Muchísimas gracias.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 De una iniciativa del municipio de desarrollo que hicieron la fiesta de Navidad en el predio de la fiesta del trigo, así que fuimos convocados de parte de motociclistas independientes. Como también fueron convocados amigos del mundo del motociclismo para estar este, con las motos y conversar con un montón de gente. Juntamos más o menos más de 30 motos, así que pasamos una tarde impecable. Muy agradecidos por la convocatoria. como Como siempre nos tienen en cuenta de la municipalidad, así que les mando un saludo muy grande a cada uno de los que hace posible esto. Así que muchísimas gracias.、Eh, también comentarles que m o t o c i c u i t a s Independiente de Desarrollos estuvo cerrando el año en el Camping l u z y f u e r z a con este, el grupo y con amigos que siempre están con nosotros. Así que pasamos un fin de semana increíble, tanto sábado como domingo. Lo del domingo fue nuestra primera experiencia. Relacionada con una ruteada así juntos y, y poder este, almorzar y en otro lado, así que fue un, un domingo increíble, una camaradería excelente. Pasamos un domingo espectacular, así que bueno, vendrán más movidas como esta. Pero bueno,、eh, cerrando el año Motosequita Independiente de la forma, una forma increíble, participando de diferentes cuestiones, con, con mucha gente que se suma a nosotros, como, como va pasando cada vez que nos reunimos, así que bueno. Eh, eh, si Dios quiere, el 2025 a tendremos más, más eventos y más participaciones de todo el grupo. Así que, bueno, tenía un pequeño audio que nos mandó Cristian de la agrupación Marisierras de este evento que desarrollaron este domingo 22 también. Hola, motomaníacos,、eh, ¿cómo están? Bueno, habla Cristian, administrador de la agrupación de Moto m a r i s i e r r a para agradecerles a ustedes por la difusión del evento. De ayer, del domingo 22, un domingo hermoso, lleno de agrupaciones amigas, MG, MC MC y Motos Libres.、Eh, muy lindo, lleno de, de buena onda, bandas en vivo, sorteos, menciones.、Eh, tuvimos la prueba de una de las motos nuevas que han salido, el Test d r i v e、eh, que lo realizó, bueno.、Eh, Una casa de moto grande en Miramar. Y para resumirlo, m u y l i n d a m u y l i n d a jornada, llena de motos, más de, de 300 motos. Y muchísima gente que no tenía moto también se acercó al evento, a, a caminar, a recorrer las motos, los autos. Así que nada, más que agradecido por la, por la ayuda de la difusión、eh, a ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Perfecto, ahí lo tenemos a Cristian de la agrupación Marisierras que nos pasaba el resumen de la actividad que desarrollaron este domingo. Así que bueno, lo felicitamos la iniciativa, por la cantidad de convocatorias que tuvieron y bueno,、eh, lo felicitamos y que sigan por este camino. Así que gracias a los chicos también. Bueno, vamos a estar cerrando, ya tenemos nuestra, nuestro horario. Bueno, y agradecimientos a bueno, los que nos están viendo en vivo en este momento, un saludo muy grande、eh, a Diego por la operación técnica. Eh, a los sponsors, a la gente que nos ayuda para poder estar acá presentes, que son una mano muy importante, nos dan una mano muy importante para poder estar acá. Así que, bueno, cumpliendo objetivos como se están dando este año, le quiero、eh, desear de felices fiestas a Diego y a toda la radio la FMIndiRocca, a toda la gente que, que está acá, en la Casona, en, en todos lados. Que, Que siempre este, están haciendo actividades. Estuvimos participando el otro día del aniversario de la radio, que me ha quedado pendiente por falta de tiempo. Cumplió 23 años la FM i n d i Rock. Fuimos convocados la primera vez que participamos de un evento como este. Lo pasamos genial. Excelente. Hicimos radio en vivo, hubo artistas. La verdad que una jornada excelente. Así que bueno, felicitaciones a la radio por muchos años más.、Eh, les quiero d e s e a r feliz Navidad a, a todos los que nos siguen, los que nos van a seguir si Dios quiere, porque. La idea del año que viene s e g u i r con Motomaníacos. Así que este, muchísimas gracias a todos.、Eh, a mucha gente que ha colaborado para que Motomaníacos crezca, porque mucha gente nos ha dado una mano muy importante, porque hay que decirlo, este, de diferentes cuestiones, de, de, de, de conseguir los contactos, de, de darnos una mano para poder llegar a ciertos lugares que a veces no es fácil de poder concretarlos, pero se van dando. Así que bueno, muy agradecido por todo. Eh, un agradecimiento a mi familia, que, que es la que me banca con, con esta locura que es el motociclismo, que llevamos en la sangre y vivimos día a día de la mejor manera.、Eh, ayer este, hice mi primera ruteada con mi señora,、eh, así que, bueno, otras nuevas etapas que vendrán más adelante, si Dios quiere.、Eh, a mi grupo en especial, le quiero mandar un saludo muy grande a la gente de m o t o c i c l i s t a s Independientes, de Tres Arroyos, a todos los que nos están en este grupo, una gente excelente. ...que Nos hacen disfrutar unos momentos increíbles, una camaradería y una, una buena onda que la verdad que da gusto vivirla. Así que les agradezco por estar siempre, siempre cada vez que tenemos un evento. Así que, bueno, este, un saludo muy grande. De vuelta, gracias totales a todos los que nos dan una mano para poder estar haciendo este programa. Así que nos veremos, si Dios quiere, antes de fin de año. El próximo lunes de vuelta estaremos 19-30 horas. Y voy a tener una co-conducción, mi primera co-conducción, porque vamos a estar con Julio Scarabotti. Le va a estar este, acompañando、eh, en el cierre del año. Así que, bueno, ya estaremos con alguna información relacionada qué, que, ...de qué se va a tratar el programa del año que viene. Creo que vamos a tener sorteos, así que vamos a ver si podemos tener un sorteo. Ya lo comunicaremos en las redes sociales. Así que, bueno, la mejor para esta Navidad. Eh, que lo pasen excelente en familia, que lo disfruten y si Dios quiere, motomaníacos, lo veremos antes de fin de año. Gracias por todo, que usen el casco y bueno, buenas rutas para todos.